y sí, así, casi como un... Eh, sí, Casi me suelto así de la farola, casi como un payaso que aparece ahí en la, en la vereda. Y esto es una reflexión, un momento de reflexión para aquellas personas que por ahí se enojan con algún político y le dicen, qué payaso, ojo, ¿eh? Ojo porque el payaso es una profesión muy noble que hay que defender, que hay que cuidar. Y hablando de cosas inesperadas, mirá, me, apa, me acaba de aparecer una comunicación telefónica en este momento con Enzo Wigenhauser, Wigenhauser, que es artista circense y artista callejero. Eh, digo bien, Enzo, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda, che. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Sí, decís bien, decís bien, guarda con la palabra payaso... Hay que seguir reinve reinventándola eh, con la, que, la lengua trabada y hay todo. Hay que poner respeto <risa> en donde corresponde, claro. Esto este, viene muy bien a colación también para hacer una valoración, una vez más, censo de las cosas que este, nos podemos llegar a encontrar en la calle y que tienen mucho que ver con el humor con el que volvemos a casa. Eh, ¿Qué es lo que ocurre cuando ocurre en Santa Rosa el Santa Varieté? La Santa Varieté Volumen 1 ocurre que es la, la primera actividad del Festival Santa Risa, que bueno, este año ya vamos por la décima edición. Así que eh, en esta ocasión, hoy mismo en el Teatro Español, vamos a estar llevando a cabo este espectáculo de, de todas las compañías que, de aquí de Santa Rosa. Eh, nos juntamos y bueno, encaramos esto tan bonito que nos ha traído el Festival Santa Risa. Muy bien, o sea que es el primer pasito hacia la décima edición del Santa Risa eh, del, también del eh, Festival de Circo y Arte Callejero, como se le dice este, del, en, en su denominación oficial oficiosa, o, o bueno no, no me acuerdo, pero me gusta mucho reírme Enzo, me gusta mucho pasarla bien y sobre todo acompañado por ahí vamos con personas de distintas estaturas, y qué es lo que va a estar ocurriendo cuando empiece a, a transcurrir el Santa Risa o la Santa la Santa Varieté, digo esta noche a partir de las 20:30. Exactamente a partir de las 20:30 en el Teatro Español con el, la entrada es con por orden de llegada y esta noche vamos a estar viendo malabares, vamos a estar viendo números de payaso participativo. Eh, acrobacia aérea en tela Con una sorpresita, va con música en vivo También ¡Epa! vamos a sí, está, Estar viendo Un poquito de magia Y bueno, la presentación La vamos a hacer con mi compañera Flor, que somos de, de la compañía Circo Libri Y también en esto está, traba, estamos trabajando eh, La compañía Apps eh, Circomica Arle, Arlequín Malabares eh, Nuestra compañera Lucía Gatica en la tela, eh, así que somos un grupo de, de personas eh, muy bonito que venimos poniéndole todo para que esta noche salga hermoso. La verdad es que entiendo que además hay una lucha importante que ha sido cruel y mucha, sobre todo por lo que nos estuvo pasando a partir de hace dos años y piquito, Enzo, cuando tuvimos que dejar todos nuestros consumos culturales en el ideario y quedarnos encerrados en casa. ¿Cómo la pasaron vos y tus compañeras y compañeros? Contanos brevemente para volver después, eso sí, al Santa Variete, Enzo. Bueno, la hemos pasado como casi todas las personas, ¿no? Eh, primero que nada, el, nuestra actividad, la actividad cultural, fue la, una de las primeras en cerrarse y la última en, en abrirse. Imagínate que el, el impacto en nuestras vidas ha sido enorme. A mí, en lo personal, me, me agarró en la provincia de San Luis, que estaba eh, viviendo allá, estuve transitando mis últimos cuatro años allí, desde el año pasado estoy nuevamente acá en La Pampa. Eh, fue durísimo, ¿no? Yo recuerdo <ríe> lo, los primeros eh, textos o audios en, en WhatsApp, de, porque estamos, eh, afortunadamente, el, el sector del circo está conectado a nivel país, eh, nombrando que no íbamos a poder hacer nuestras temporadas, ni la temporada que venía, ¿no? La 2021. Eh, te, te atraviesa eh, en, enteramente, ¿no? Lo, lo primero que, que salen eh, son eh, las lágrimas, pero más allá de eso eh, tuvimos la, la capacidad de, de reinventarnos, eh, tanto nos, mis compas aquí en, que estaban en La Pampa como en todos lados y, y usar herramientas que, que teníamos a manos, ¿no? Que fue la, la virtualidad, eso nos dio... Eh, el sustento de para para bancarnos durante ese tiempo. Y, y entonces salieron eh, cuestiones novedosas, eh, como los hacer videos, hacer varietés. Yo he estado teniendo la oportunidad de, de participar en, en varietés eh, virtuales con, que se transmitían con con personas que estaban en otras provincias y, y nos abrió todo un mundo, mundo aparte. También con, con la compañía tuvimos la, la posibilidad de, de hacer un ciclo de, de spots publicitarios, esto estábamos en San Luis todavía, con, con la Universidad de San Luis, spot de prevención de, de COVID y, y esas cosas que bueno, tuvo... Tuvo un, un lindo recorrido y de esa forma, y con jardinería, con fletes, con todo lo que se cruzara por adelante estuvimos subsistiendo. Para hacer la subsistencia, claro. Bueno, menos mal que también encontraste algún anclaje ahí en la cuestión de la difusión que hacía falta en ese momento, Enzo, para el cuidado y, el, y la protección de, de todas las personas sí. de la sociedad. Eh, está muy buena la idea de que haya este, este primer paso y que nos vayamos metiendo como lo que nos vayamos zambullendo a este festival que va a haber más adelante, la décima edición del Santa ...arrancando con la Santa Varieté... ...actúan varios artistas... ...y este que habías dicho Enzo... ...que el orden de llegada al Teatro Español... ...esta tarde noche iba a ser fundamental... ...porque la entrada es libre, ¿es por eso? Exactamente, la entrada es libre... ...y la salida al sombrero, a la gorra... ...como queramos llamarles... Eh, ...que es una, una tradición que sostenemos... ...los, los artistas de calle... En este caso nos vamos al, al Teatro Español y decidimos que también sea así. Es lo que nos, nos identifica y nos ha identificado todos estos años que venimos en, tomando las calles y las plazas de, de Santa Rosa, llevándonos nuestros espectáculos y, y las risas a, a la gente. Y bueno, me, me cabe también ahí, hablando de la pandemia, me, nombrar algo muy importante, porque no todo... ¿no? todo es negativo, ¿no? Lo, lo lindo que nos ha dejado la pandemia es la necesidad de, de hermanarnos aún más, ¿no?, con la voz y las compas, eh, entonces a, a partir de eso se fortaleció muchísimo el, el trabajo colectivo, eh, esto hace que, que nazcan las, las organizaciones, nosotros como colectiva de artistas de Santa Rosa, también nace la colectiva de artistas de, de la provincia, eh, así que es lo, nada, lo repito porque me parece súper importante, porque desde estas agrupaciones el año pasado se incentivó y se realizó el, el Festival de Pico, el General Pico, el Pico Ríe, eh, este año es lo que le da fuerza al, al Festival Santa Risa, trabajar colectivamente eh, con un mismo fin, así que eh, es valioso, valioso y, y nombrarlo eh, todo el tiempo. Muy bien. Recordar, claro, Enzo, que la salida es colectiva, que siempre nos podemos reencontrar en lo colectivo y en lo comunitario, insistimos nosotros así que es muy bueno que lo menciones también a la pasada, algo bueno que nos ha dejado esa peste Enzo, esta noche a las ocho y media en el Español, entrada a la gorra hay que llegar temprano porque se van a agotar los asientos seguramente aproveche la familia popular la familia trabajadora que esta sí que es una entrada accesible y popular Enzo, no sé si quedó algo más para mencionar desde ya, muchas gracias ¿eh? Bueno, sí, eh, nada, repetirla, reiterar la, la invitación, 8.30, y el, el motivo de, de la gorra eh, va más allá, ¿no? Si voy tengo que poner a aquella familia que no tenga la posibilidad, también está invitada a aprovechar la, la salida, capaz que se puede tomar el cole y, y no puede dejar nada en la gorra, igual súper invitada, porque esto genera también que, que la familia salga, que se encuentre con otras personas, Así que, como no hay excusas, invitamos a todas las personas que, que se acerquen esta tarde-noche al Teatro Español. Y, bueno, allá nos vemos. Espero verte también. Dale, dale. Gracias, Enzo. Que tengan muy buena jornada esta noche, no solo en el teatro. ¿eh? Un abrazo. Muchas gracias. Saludos a ustedes y al equipo. Gracias, Enzo. En